Esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico. Trujillo, dedicado al barrio de la perla. Ocho. dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a Josian. Lo cogemos bajando. Y tú. ¿Qué estás mirando? Mira. Yo tengo actitudes desde los 5 años. Mi may me la creó con tapa, boca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco, brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me cocoto. Nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito. Va a buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor. Se casó la bruja, lluvia con sol. Allá abajo, en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casitas de colores con la ventana abierta, Vecina de la playa, puerta con puerta. que yo tengo de todo. no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sabana. Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Un arco iris con sabor a piragua. Gente bonita rodeada por agua Los difuntos pintado en la pared con aerosol Y los que quedan jugando basketball Un par de gringos que me dañan el paisaje Vienen tirando fotos desde el aterrizaje La policía que se tira sin pena Rompiendo mi casa pa' cobrar la quincena Aquí nació mi y hasta mi bisabuela está en es mi barrio, yo soy libre como Mandela Cuidado con la vieja escuela, que no te coja Que te va a meter con chancleta y palos de escoba Así que no te me ponga majadero Porque yo vengo con apetito de obrero A comerme a cualquiera que venga a robarme lo mío Yo soy el Napoleón del caserío Oye, esto se lo dedico Los que trabajan con un sueldo bajito Para darle de comer a sus pollitos Yo quiero a mi barrio como Tito quiere a Caimito Yo no lucho por un terreno pavimentado Ni por metros cuadrados ni por un sueño dorado Yo lucho por un paisaje bien perfumado Y por un buen plato de vintén cebollado Por la sonrisa de mi madre que vale un millón Lucho por mi abuela meciéndose en su sillón Lucho por unos pinchos al carbón Y por lo bonito que se ve la perla desde un avión Oye, dile Allá abajo en el hueco, en el boquete, Nacen flores por ramillete Casita de colorea con la ventana abierta Vecina de la playa, puerta con puerta, aquí yo te... El cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Esa risa en la perla, la escucho en el chorrillo y de Tepito hasta el callao. Y donde se que hay chiquillos, creo en barrio. Con madres que vivieron iguales razones. Y al final se murieron sin tener vacaciones. Como decía mi abuela, así fue la baraja en casa el pobre. Hasta que feto trabaja por ese barrio eterno, también universal. Y el que se mete con mi barrio, me cae mal. Hola maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes Noches Ah, perfecto ¿Que le, ¿Le gustó esa canción o no? Calle 13 y Rubén Blades eh. Maestro, y que no andaba adivinando quién era, El filósofo eh. de la salsa, ¿no? Sí, la verdad es que recomendamos ampliamente esta canción Se llama La Perla, es Calle 13 y Rubén Blades Hay una versión corta, y una larga, busquen la larga, está más padre Los coros muy buenos eh, Me estoy enterando ahorita porque yo no sabía Que La Perla, bueno, sí sabía que La Perla es un barrio en Puerto Rico, pero me está diciendo el maestro que es un barrio. Aquí también hay la... uno. Aquí también hay sí. uno y que hay también, ¿en dónde? Que es un, ¿qué? Centro en la... de... Habilitación social. Ajá. Así que... <risa> un anexo. Hay... <risa> y una cantina también. Sí. <risa> cool, o sea que no, hay muchísimos no. lugares llamados La Perla, así que pues ahí les dejamos esa Y hablando de barrios, estamos hablando del barrio porque... Vienes. Nuevamente Siempre tenemos. Siempre segundas partes fueron buenas. ¡Claro! ¿Y tenemos aquí al maestro? ¿A quién? Pues, ¿quién vino? A los del barrio. A los de Huerta. Huerto, ¿Huerto del barrio? barrio. Medrano, entre Pensador, Me perdón, es Doctor Pérez Arce, calle 34, entre Pensador Mexicano, Y Medrano Uy, uh, ya se lo aprendió, ya no, lo aprendió. Ya no, ya no. Se, se ubicar la casa ahí afuera, nada más Ajá. Bienvenida Miriam, bienvenido a cometer. Gracias Y obvio, estamos Gracias, esperando a Balú, a Balú Que tiene que Nuevamente. llegar Prometió llegar, no esperemos que muy bien Oigan, pues platíquenos Porque aquí hay que, traemos musiquita Ah, por cierto, la musiquita de hoy va a ser ¿Qué se baila en el barrio? así de fácil. Wow. Hicimos una, unas encuestas por ahí de qué es lo que la gente recuerda, algunos cuando estaban más chavitos, otros actualmente, qué era lo que bailaban, y trajimos algo tapatío, trajimos algo del norte, y trajimos algo argentino, así a que ver. vamos a ver, a ver si somos bailadores o no. Veamos. Sí, pues ahora sí, Miriam, platícanos, empecemos por el curso al que no llegué. Platiquémosle a la gente que no pude tomar mi curso de gomitas, <risa> por bueno, favor. pues lamentablemente no llegaste, pero sí, <risa> sí llegaron muchas personas sí. y la verdad sí estuvo muy bien, hubo mucha convocatoria. Estuvo muy padre porque pues todos probaron Gracias. las gomitas y aparte se pudieron llevar su frasquito con lleno de poquito. ajá. Y, y sí pude sí pude probar, fue lo bueno. Sí. Y me encantó que no tenían azúcar. Exactamente Eso me está endulzado, endulzadas con miel nada más. Ah, perfecto. Uh -huh. Ok. ¿Y qué hicieron? ¿Tú, tú probaste todo? ¿tú ¿Estuviste en el curso? Sí, pues estuve ahí viendo el proceso, cómo lo hacían. Este, nada más hicieron el sabor ahí de jengibre con limón Ajá. y le pusieron colorante para que se viera como más atractivo. ¡Ah, ándale, que sí llegó! Sí. ¡Bienvenido, no, no, no. Alú! Ay, eh, ¡Ay, jole! Es que es entrada de político. Ay, Los políticos hacen que entres en expectativa y de repente entran. Y... En euforia. Ah, que si quieres uno... Grita, sí. Dos. ¿Me das otro, por favor? <risa> Dos. Sí. Oye, yo creía que cada Gracias. color era un sabor distinto. Me engañaron con sí. esa parte. Sí. Algo así. Pues no te engañaron, más bien hicieron varios colores sí. para que sean atractivos para los niños. Sí, Algo bastante. que me gustó mucho de ese taller fue que... Los niños, los tres niños que estuvieron en el taller, fueron porque ellos se enteraron, querían hacer sus propios dulces y gomitas, porque sus papás no los dejan consumir dulces, que qué bien está eso, entonces les dijeron, estos dulces son naturales, nos van a aliviar, entonces nos van a dejar comerlos y fueron, pagaron su materialito de la maestra y ellos hicieron todo. No les ayudó ah. sus papás, sus papás sí estaban afuera, no les interesaba, pero a ellos sí. Y eso se me hizo genial. los papás, verdad? Genial, ¿no? Sí. sí. Y del barrio. Sí. Ay, qué bonito. Sí, sí bueno, pues me perdí de eso porque, eh, ¿cómo dices tú? Que los fierros no tienen palabras. Uh -huh. Entonces, pues la moto a mitad de camino dijo que no quiero llegar temprano. No tienen y, palabra de honor. Ajá, y nos tuvimos que detener ahí un poquito, por eso fue que no llegamos, pero después sí llegamos a dejar Una olla que utilizaron para el, la segunda parte del curso. Ah, sí. Muchas gracias por la olla, por habernosla prestado. Ah, no, pero también faltas el domingo. Ahora, ¿qué cosa sí. vas a poner? Al de el Zetas. Maestro no me quiso Al de llevar. Zetas. Así de fácil. Ah, Así, lo decimos abiertamente. Muy bien. Sin palabras. Bueno, entonces, pasando a otro tema. No, platíquenme. El maestro venía fascinado. Ya tenemos nuestra bolsa ahí, eso está genial. ¿Cómo terminamos el, el, la segunda parte del curso de setas? A ver, Balú, ahí? A estuviste ver, tú qué vas llegando. Yes. Ok, bueno, la segunda parte yo creo que fue la más, la más, este, pues, que te deja mejor sabor de boca porque, pues, ya eh, ves materializado todo lo que, lo que te están explicando, ya te llevas tu... Producto. Días, o sea, uh -huh. ya nada más te dan como la indicación que debes de seguir este y ahora si sí te dan como el paquete Órale, ahora te toca cuidarlo ¿no? entonces, toda la responsabilidad ¿no? a ver si es cierto que aprendiste ajá. algo sí. entonces este pues está está genial porque pues son digo para los que nunca lo hemos hecho pues uh -huh. es algo así eh. si ¿Sí nos estamos escuchando o no sí. ya No nos Ahora escuchábamos, sí. tiene que repetir todo o qué? No. <risa> ah, pues. Porque ya se me olvidó. <risa> ah, Ok, ya se me olvidó que estaba diciendo. <risa> así no, así. Sí, así no se puede. Así no se va me a mover, mejor, ¿eh? mejor me voy. <risa> Oye, ¿y, ¿y cuánta gente hubo ahí? Ya no supe cuántos terminaron el curso. ¿Muchos también? Pues era un no? aproximado de entre 12 y 15 personas. Sí. Wow, Entonces sí era estaba bastante nutrido el taller. Sí. ¡Qué bueno! Pues ya iremos poniendo fotos, maestro, ¿verdad? De qué sí, tal sí. funciona. Sí. A ver en cuánto tiempo comemos nuestra primera seta. ¡Guau! Wow. Sí. Sí. Es que era lo que platicábamos la semana pasada. Lo interesante de esto es cuando dices ¡Oh, ¡Ya! ¡Ya está listo! Me lo puedo comer, lo puedo cortar y lo puedo comer, ¿no? Así que... A ver, aquí nos están chuleando, para que sepa el señor Sergio Fon, que están chuleando. Qué rico café, muchas gracias. Qué rico está café, delicioso. que él no está, pero aquí, aquí su alumno nos lo preparó sí, muy bien. bien. Muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Que se está comiendo Nuestro barista de confianza. Sí. Es que no sé qué se está comiendo, Mejor pero. Mejor no decimos decir. No, muchísimas gracias, y gracias a Chac, el chico de controles. Muy bien que ya anda arreglando ahí todo. Y volviendo sí. al huerto del barrio, ellos tienen próximamente un evento muy interesante para seguir desarrollando la comunidad en el barrio, que es, van a ser una kermés. ¿correcto? ¡Wow! ¡Qué emoción! Sí, una kermés, la primera kermés en el barrio de Medrano. Uh -huh. Y que ya tenemos llenos. Ya tenemos llenos todos los, los lugares, los expositores. Les voy a decir una cosa a los, a los que están escuchándonos que no, no lo sabían, los lugares no se vendieron, Se prestaron, se donaron, se donó el huerto en el barrio para que se acomodaran todos los expositores y todo el barrio podría disfrutar de una variedad extensa. Ay, genial. Ahorita que regresemos de corte, nos platicas, Miriam, más o menos qué es lo que nos vamos a encontrar allá. El maestro y yo ya estamos listos con cámara y todo para ir y, ¿cómo dijimos? Para ir y criticar. A, a, a ver qué tal va a estar. Ahorita volvemos.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 Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. ¿Qué diría Grimber de esto? Estamos de vuelta. <risa> Oye, latiz. La dijimos que, que la crítica iba a ser hasta el 18, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, Miriam, platícanos, más o menos, ¿qué nos vamos a encontrar para, para enamorar a la gente y que quieran estar ahí presentes? Bueno, eh, vamos a tener varios productos cosméticos naturales, que es como pasta dental, eh, eh, cremitas, maquillaje orgánico también y natural. Ajá. Eh, vamos a tener tepache, tejuino, refresco de jengibre, eh, aretes de macramé y pulseras también, uh -huh. eh, hamburguesas veganas, mm. ¿Qué más? Eh, tenemos una pintora, una chica que pinta cajitas como alajeros y cofrecitos y Ajá. los pinta a mano, los hace el diseño que tú quieras o, o ella sus, sus cosas y ya tú, tú lo escoges, ¿no? También tenemos un chico que hace macetas de concreto y vamos a tener también postres veganos, brownies y gelatinas Y va a haber una degustación también de cerveza artesanal. Un vecino de Tlaquepaque que aprendió a hacer cerveza en su casa y va a llevar degustación. Ay. Y pues también nos va a acompañar nuevamente la pulcata. Vamos a tener. ¡Wow! El ya, para ya probamos ¿qué? su pulque. Del... Sí. Digo, yo no soy sí. tan fan, de, sí, es pero está los... muy bueno. ah sí. de los, de los tacos. De ah, faltó. Ay, uno, uno, unos tacos de barbacoa, pero de Jamaica. ¡Ay, qué delicia! Yo soy claro. fan de eso. Bueno, no sé si sabía, nosotros somos vegetarianos. Entonces, no, no sabíamos. ah, somos vegetarianos ya como ocho años atrás, algo así. Entonces, no, le hayamos perfecto eso de tacos de Jamaica y muy cosas muy veganas bien, muy bien, y, muy bien. y bueno, le hayamos perfecto, así que iremos sí, sí. sin desayunar y sin comer. Sí, con, con toda la actitud de probar de todo. Claro, sí. oye, y por cierto, ¿de qué hora a qué hora tenemos que estar allá? El evento arranca a partir de las nueve de la mañana. Ah, y hasta tempranito. las 6 de la tarde vamos a tener también un concurso de salsas. Ah, y eso ya bolsa de visto. Para que se lleve. Así como, lo, ya, como los lista. Simpsons, te lleves tu cuchara. Así oh, de. ¡Qué rico! Tu sombrero, sí. ¿no? De Nacho. Tu sombrero, Nacho. Y, y a entrarle con todo, porque se va a poner sabrosón. Entonces, qué rico. Salsitas que así de típico molcajete y todo También el vamos a tener, pues, varias sorpresas para todos los que nos escuchan y, y van a asistir al, a ese día. Uh -huh. Tenemos. La rifa de unos tenis intervenidos por el artista Ever Green. Ajá. Entonces, este también tenemos la colaboración de un DJ que va a estar tocando en vivo. Su nombre de él se hace llamar Drunk and the Club. Okay. Buenazo, Entonces, eh. Sí. Eh, Buenazo. Para pues acompañar la comidita, un poquito de música y pues los tenis que se van a rifar. Eh, Están increíbles o sea. Sí, ya vi yo ahí Es de esa Poquito. musiquita que te antoja sacar la cubeta más grande que tienes Echarle agua y meterte como oh, si, oh si tuvieras Dios. en una alberca Así, uh -huh. a gusto the pool party uh -huh. ah, uh -huh. Una pool party en la azotea uh -huh. del barrio uh -huh. no, no, Y party lo más seguro es que agua. va a estar haciendo un calorón tremendo sí. Así que uh -huh. vayan preparando esa parte, Tenemos por favor Tenemos todas las bolsas sí de hielo listas Para, <ríe> listas para Drunk sí. at the Club uh -huh. Ay, qué padre Hoy, pues maestro, más que puesto ya dijimos que sin desayunar Sí, sí. De Llegaremos tempranito, yo creo. ¿vale? En la bicicleta, yo creo. <risa> perfecto. Pues que, ¿tenemos un corte, Carlos? ¿O tenemos chance de platicar? Podemos seguir, todavía? eh. Sin problema. Todavía, perfecto. Eh, sí, este, también para eso de la, del concurso de salsas, para que se inscriban. Ya tienen que llevar todos sus... Sus ingredientes acá preparados y su molcajete. Ah, sí. ahí la van a hacer. Sí, sí. Ahí la va Les... a haber juez y todo que... Les cuento cómo va a estar esto. A ver si... Sí. Uno de los varios concursos que vamos a hacer, pero el que va a estar más auspiciado, va a ser el de hacer tu propia salsa uh -huh. con tu molcajete uh -huh. ahí en vivo. Tú tienes que llevarte tus productos uh -huh. o con lo que lo fabriques ¿Tus ya sí. listo solamente para hacerlos ahí en vivo. Pero todo tiene ya que pre... ser en Mulcajet. Ah, no. Oh, Como que... debe ser. Mira, sí. yo, yo siempre es. he dicho, hay una diferencia tremenda, aunque las licuadoras de ahora ya traigan esa parte no, no, no, donde no, no. te lo dejan... Como ah, de molcajete. Ya casi, casi traía el icono no. que dice molcajete. Exacto. Sí. Pero nada que ver, ¿estás de acuerdo que, no. que como que eso que le vas sacando a la piedrita? A la piedra volcánica. ¿Sí? Dios, sí. es o sea. delicioso. Van a ser ocho concursantes. Ajá. Y del ganador va a haber varios jueces. Vamos a agarrar personas del barrio, vamos a agarrar a del equipo del huerto en el barrio. Uh -huh. Y personas también de las que van a andar ahí en, el, en la kermés. Sí. Y el premio les vamos a crear su logo, su imagen publicitaria. Le vamos a crear todo lo que es su marca para que la pueda comercializar. comercializar y le vamos ¡Wow! a ceder un espacio en cuarto en el barrio para que la comercialice. ¡Wow! ¡Eso está genial! Gratis, ¡Felicidades, todo! ¡Ese va a ser chico. su premio! Quédanos el molcajete. ¡Sí! Déjame, <risa> ¡Escríbanse! ¡Escríbanse! Porque ya van tres lugares apartados el día de hoy. Apenas subimos la convocatoria. Así que yo creo que mañana ya no están las... Ya se va a llenar como se llenaron los espacios del huerto. ¿En cuánto tiempo se llenaron los espacios, los otros de productores? Dos horas y medio. A mí me impactó, yo ayer entré, yo normalmente no veo las historias de WhatsApp de la gente, así es. pero ayer la... cuando yo entré, la primera que tenía era la tuya, así es. entonces dije, a ver, y me aventé así inscríbanse, vamos muy bien ya no Cerrado. hay lugares, y sí. yo, ¿cómo? pero si apenas iba a mandar mi solicitud ¿Y ¿qué pasó? queriendo inscribirse a varias personas No les hemos dicho que no, simplemente que se esperen a la siguiente kermés. Sí. Claro. Que vayan este esta kermés a disfrutar, a ver cómo está toda la organización. Claro. Y que los esperamos a, a la, en, dentro de dos meses, a partir del 18. Y que recuerden que no hay favoritismos, aunque estuvieron productores en esta primera. El primero que se inscriba cuando vuelva a salir la publicidad, que claro. son los que van a estar. ¿okay? No, y de hecho, si ya tienes una lista en espera, quiere decir que ya ah, exactamente. tienes una lista comenzada sí. para la, la siguiente, ¿no? Sí, sí. Ay, qué genial. Genial. Sí, genial, estoy emocionada La intención sea, es que sea recurrente ¿no? Así es, cada dos meses se va a hacer Y la ente Ah, otra cosa que me fascinó Muchos de los precios Más bien todos los precios que se van a dar El día de la kermés de los productos artesanales Naturales, de los artistas, todo uh -huh. Va a ser un precio especial para el barrio uh -huh. De la Perfecto. calzada para acá uh -huh. Para que para todos, para que a todos O para allá, ¿Sí? para que a todos <risa> les, les alcance y no les dé codo Y uh -huh. que digan Bueno, pues ahora sí voy a invertir en algo natural y saludable porque sí. me va a alcanzar. Y porque se van a enamorar y a final Exacto. de cuentas es algo que les va a beneficiar, ¿no? Lo más padre de esto es darte la oportunidad. Eso. Ya si no te gusta y dices, no, pues no lo vuelvo a intentar. Así es. Pero hacerlo una vez y, y poder dar esa crítica. Es. Y decir, sí, si me late, entonces le invierto porque es para mi salud. Pues vamos a ir a una pausa más, chicos, y regresamos ahorita con esta plática tan interesante. Perfecto.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 ja Ik heb mi sombrero, sabanero, en ik quiero bastante mi sombrerito. Voy a la cumbiamba, siempre lo llevo, amanezco bailando y no me lo quito. Voy a la cumbiamba, siempre lo llevo, amanezco bailando y no me lo quito. Yo tengo mi sombrero, sabanero, desde la costa norte, colombiana. Mi sombrero costeño, sabanero, Me voy con mi sombrero, Yo tengo mi sombrero, sabanero, desde la costa norte, Sombrero costeño, Saballero. me voy con mi sombrero. La cumbia, La cumbia y dice, sí, sí, sí, no, no, no, puro movimiento de cadera negra. Sombrero, desde la costa norte, Colombiana, mi sombrero costeño, me voy con mi sombrero, de la no tengo mi sombrero, desde la costa norte, colombiana, mi sombrero costeño, me voy con mi sombrero, Y la cubiamba, Chicos, A ver, maestro, platíquenos. Bueno, Aniceto Molina, el músico colombiano, el, el cumbiero vallenato. Uh -huh. eh, de hecho, Aniceto Molina eh, y la Cruz Roja de San Marcos fueron eh, los músicos que hicieron, y, y hicieron llegar, hicieron crecer la cumbia en Monterrey. Sí. O sea, gracias a Aniceto Molina, que fue un gran, una gran influencia en la, en, en la cumbia aquí en México, principalmente en Monterrey, a veces en Monterrey es lo, lo que rifa... <risa> Pues es la cumbia, ahí tenemos el caso de Celso Piña, ¿no? Uh -huh. Y ahorita, ya ves, incluso, ah, quiero recomendar una película donde se va a ir la cumbia y que se llama Ya no estoy aquí. Buenas ah, raza. ya la vi. Buenísima, vieron. sí. Sí. sí. sí. sí. Entonces, por eso me pinté la, la barba de ese color. Estar, ah. Por eso me estoy dejando crecer las patillas de sí. aquí. Entonces, Entonces, esa una película, película es tremenda. Ah. Y precisamente ahí se ve cómo la cumbia ha influido mucho. Uh -huh. Sí. En, en Monterrey, sobre todo sí. la cumbia rebajada, después vamos a hacer un programa para que explicarles sí, ya, qué es la cumbia rebajada. Ya lo estamos planeando, es que fíjate que, o sea, todos los días te encuentras algo nuevo en YouTube, y hoy que estábamos viendo, nos faltaba ver lo de la música, y le digo, oye, qué increíble, ya hay muchas versiones de cumbias que son... Eh, como íconos que, que toda la vida han estado de gente un poco más seria y ya tienen la versión rebajada sí, le digo. entonces sí. sabes que vale la pena hacer un programa sí. exclusivo de eso y no, nos encontramos unos temas pero tremendos sí. wow, la, la, cumb la cumbia es, es, es una, como un ícono de los barrios, pero no solo en México si tú te vas hasta la Patagonia Argentina, sí. ahí tenemos la cumbia villera uh -huh. ah, por se eso le llama la cumbia también. villera porque en Argentina Los barrios bajos le llaman villas. Sí. Y ahí lo que rifa, pues es la cumbia villera. Pues ahí tra trajimos una que vamos a poner al ratito a los pibes chorros. Exacto. Uy, sí. Así que, buenísimo. Pero bueno, sigamos en el tema. ¿En qué nos quedamos? A ver, chicos, ¿en la Kermes? ¿Será que nuestro DJ nos va a poner unas cumbias también? Podría para? ser, podría, podría ser, sí, porque no. Ser. De repente sí. se prende y. Sí. Pues estábamos esperando sus preguntas del tema de hoy. ¿De qué se bailaba en los barrios? A ver. A ver, y ahorita seguimos con lo de la Kermes para no saturarlos. A ver, estábamos diciendo que, que Miriam es muy bailadora. Sí, <risa> sí, el paso universal. El paso universal. ¿Está patentado el paso? ¿No? Ya. ya <risa> no <utilizar>. Todo mío. <risa> Oye, no, pero a ver, es cierto. Todos recordamos alguna vez en, en la fiesta, ya fueras chiquitito, pero siempre había una canción que hacía que todo mundo se levantara, sin importar que tuviera parejo que no tuviera. O, ¿O te acuerdas de una que siempre bailaban tus papás o la tía o la abuelita? ¿Alguna así en especial que tú te acuerdes, algo que te traiga a la memoria? Pues yo, así como de eso que dices que todos la bailaban como las de los ángeles azules. Ah, hasta o sea. la A fecha. A ver, una, una, una, ¿cuál era sería? Pídala cantando. ¿Cómo ah, sería? su inocencia. <risa> <risa> <risa> Sergio el bailador. <risa> ah, sí. sí. Sergio el bailador. La historia detrás del mito que sí. <risa> Se lo mataron, ¿verdad? las estás de octubre, algo así. <risa> era el amante de mi mamá. <risa> ay, sí. ay, perdón, Lo dije en voz alta. Perdón, lo... mamá. Pensé en voz alta. Pensé en voz alta. Perdón, madre. Ay, no, te digo. Ay, Ay, y, y perdón, papá, por abandonarme como a los ocho. A los dos. Hoy, una de las canciones también que nos estaban diciendo mucho era la de, la de Juana la Cubana, Ajá. ¿no? Que, que también era como de las tremendas. De, es de que había música chiquito. para cada cosa. Ajá. Sí. Para los quince, para la boda de la tía. Y para cuando salías con tus compas del barrio, ¿no? Sí. Que ibas a los grandes bailes y ibas a ver la banda del mexicano ah, con ustedes. Okay. Oh, no. Oh, creo que iba sí, a todos sí, los sí. bailes. Eso era con el barrio. Sí. sí. Te morrito, que te. O sea, 12 años, 15, que ya querías andar ahí en el. En el desayuno. Porque sí. también sí. estaba luego el, el caló. Sí. ¡Ah, Calo. sí! Caló, que era el rap así de, no sé, ¿no? Se supone que era como, como lo más rebelde, ¿no? Sí, y lo ves ahora sí, y pues sí. completamente fresones, sí, ¿no? Los raperos, pero bueno. Sí. Y malazo, pues, pero dices, bueno, en ese sí. momento era, ¿no? Porque llegaste a bailar hasta sí. el gallinazo. Sí, tú, tú, tú, tú, tú, tú, sí ¿no? cierto. Yo recuerdo en una fiesta donde era, tenía yo como unos ocho años también, entonces, donde ya la, o sea, los los chavos, mis hermanas que eran más mayores que yo, ya empezaban a bailar o a cantar rolas de la maldita vecindad, oh, y empezaban sí. ahí como que a entrar, pero pues en sí las fiestas del barrio eran cumbieras, Fíjate, eran Fíjate, yo les voy, a, les voy a platicar ¿no? una cosa. Sí. Yo tengo mucha familia, lo platicamos la semana pasada, que vive ahí en el barrio San Andrés. Saludos a wow, todos los rosales. Saludos al barrio. barrio de San Andrés. Hermoso Hace, ¿qué era Unos cuatro o cinco años, oh. fuimos a un cumpleaños, a los quince años, de una sobrina. Entonces, pues la fiesta, lo normal, ¿no? Que baila la quinceañera y todo el asunto. Pero llegó un momento donde el DJ nos puso a todos a cantar, a todos a bailar. Casi aventábamos tacón <risa> vestido, porque estábamos todos felices. Empezó desde, yo creo que desde Parchís, Menudo, <risa> La Maldita, wow. Cafeta, Caifanes. Puso de todo. Entonces... Los chavos como que se empezaron a, a sentar y todos tranquilos y al rato era una unión tremenda donde papás, hijos, todo el mundo estábamos cantando las mismas. Y dices, o sea, esa, esas cosas del barrio son muy significativas, te hacen retroceder unos cuantos años, sentirte tan joven como lo eras en ese momento. La verdad es que esas fiestas... Son la identidad. Sí, son tremendas, ¿no? Y vienen a tu mente recuerdos. Porque no puedes negar que hasta te aventabas la de papas y cápsula de Gloria Trevi. ¡Ah, por supuesto! ¿No? ¿Y, y hasta la que... actuabas, ¿no? Claro. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? La, sabes... bueno, creo que no la actuaba, pero sí la cantaba. Y luego te sabías las coreografías, ¿no? De, de algunas rolas. De margeneto, de Magneto. Porque era, era también las, las épocas de siempre en Dominguez y si salían pues... todo el show, ¿no? Claro. Entonces... Oye, es como dicen por ahí que hay mucha gente que yo jamás en la vida, los Bukis para nada, todo mundo se sabe por lo sí, menos un sí, corito sí. de alguna canción de los Bukis. Sí, creo sí. que es como algo que siempre hemos hecho, ¿no? Sí. Es, es, como dice el maestro, es parte de nuestra identidad pues y qué cierto, mal que ¿no? vivieras en una sociedad donde no pegas con nada, ¿no? Sí. Qué feo eso, ¿no? Sí, creo ah. que lo más trascendente que he escuchado que Desde chico ha sido los de José José, Juan Gabriel. Claro. Yo llegué José a estar Durcan. cargado ahí con de, de Juan Gabriel que me, me llevó mi mamá que lo, lo amaba ahí <risa> sí. en, en la en la Plaza de Toros que se hacían sí, los cientos, sí. No, sí. Ah, yo fui a ese concierto. Sí. A uno de Juan Gabriel a la Plaza de Toros. Eso no es no sé más si reciente, no, no creo. No, claro que no. Yo bueno, tendría como 42. yo soy mayor que tú. Sí. Y... Sí. Pero... Y yo te he de haber tenido como unos Háblame de usted con respeto Jovencito Andele. Pequeños saltamontes No, pero la verdad es que son cosas muy padres Que, que recuerdas y dices, ay qué bonito y, y te acuerdas de la gente con la que convivías sí. En esos entonces, ¿no? Wow, Eso es otro tema también, cada música te recuerda a algo Y a algo sí. en sí. cierto momento Pues vamos a ir a un corte más chicos Ya que esto estuvo tremendamente divertido <ríe> Ahorita vamos a cantar Algo aquí, hay que despedirnos ¿Por qué si no De este en vivo, ah no, no, no, oh, no, no, no, qué Genial, ver, hay que despedirnos, vamos a, a ir a un acción. corte ah, pues. Y gracias por estar aquí Gracias ¿Eres de las personas que buscan que su alimentación sea sana? Granola Gourmet te ofrece pan, galletas y granola horneada Todo libre de conservadores y sabores artificiales Con ellos encuentras postres tradicionales y veganos Su trabajo es darle gusto a tu paladar Se ubican en el fraccionamiento Jardines de la Cruz. Llámales 3310 95 94 Te encantarán. Ya estamos, chicos, de vuelta. La bueno, la es que aquí me... la cosa se puso tremenda. La plática estuvo tremenda, pero los micrófonos están controlados. Sí. Eso. ¿Sí? Porque les platicamos ya, nos han agarrado ahí que de repente... Seguimos platicando, con todo y anuncio y canción, y nosotros platica y platica, sí, sí. eso sí. Oigan, pues muchísimas gracias a todos los patrocinadores, y les platicamos, estamos en busca de más patrocinadores, proyectos como estos, eh, que somos Sociedad Civil, que no esperamos a que, a que, diría el maestro, papá gobierno, venga no. y, y haga algo, pues también nosotros podemos. Entonces, ayúdenos no. a pasar la voz, por favor, si a alguien sí, eh, le interesa ser parte de este proyecto, pues crecemos juntos. ¿De qué se trata? De hacer publicidad, dar a demostrar tu trabajo y ayudarnos a nosotros a tener... Un buen sí, programa de radio. Con esto, como los medios se han democratizado ahora con las redes sociales, porque no sé si recuerden, antes eh, los medios de comunicación los controlaban, estaban muy controlados, sí. y ellos te decían, ah, mira, el intelectual es este. Ajá. Y tú tenés sí. que decir, ah, sí, el intelectual es este. Sí. Y sí. solo lo que él dice. Y solo lo que él dice tiene la razón. Entonces, es, oye, no, pero no te voy a prestar el micrófono. Okay. Entonces, ahora sí. nosotros ya podemos agarrar el micrófono. Así es. Entonces, hace falta hacer el trabajo en decirle a las personas, váyanse a las redes a escucharnos así es no, y, toma, claro. y tomarse el tiempo eh porque la verdad hay gente que dice ay no meterme a escuchar un sí. pero no les digas de TikTok porque no se ay, les pegan sí. ¿no? o sea, tres horas sí no entonces sí. o sea tomarte, la, tomarte el tiempo y la y la atención de escuchar algo este tampoco es un programa que dure cinco horas no Ajá. Así entonces es. este sobre todo en las comunidades, pues, o en las redes de cada persona, tratamos de conectar. Pero fíjate como que también sí, sí estaría muy bien que se hicieran hicieran su transmisión de radio en internet uh -huh. también con un videíto, sí. porque sí, eso sí. les causa mucha... Mucha euforia, mucha estar viendo quién está, cómo están, uh -huh. y eso ojalá más. La risa, los gestos, Ese, este, las bromas. Ponerle ¿no? la cara a, ajá, a una ajá, voz, así, sí, así sí, nos sí. hicieron el, el, un comentario una vez de, oye, es que está muy padre que ya le pude poner una cara ajá, a esa voz que escucho. Sí. Y es cierto, ¿cuántas veces no nos ha pasado? Ah, sí, que tú escuchas, radio, escuchas, moros, escuchas. Sí. escuchas. Que escuchabas a la locutora. Te la una anécdota. imaginas, wow. Yo y tengo de una anécdota. Yo tengo una anécdota Que jamás se me va a olvidar. Y las personas que escuchaban el despeñadero, sí. oh. que nos tirábamos de barrios de graffiti, que le mando que chifle a su mamá cuando se tiraban de que era sí, puro de graffiti. El, el sí. Yo me acuerdo que le tiraba mucho la, la onda a la, a la telefonista uh -huh. Gabriela, se llamaba. Uh -huh. Y fue un toquín aquí de Salón Victoria en el Salón Victoria del uh -huh. Parque de la Penal, cuando estaba ese salón. Sí. Y me acuerdo que la invité. Íbamos al, y vamos al. Me dice, no, es que sabes que. Tengo la voz bonita, pero te vas a arrepentir cuando me conozcas. Y dicho y hecho de repetir. Pero... ¡Oye! ¿Qué es eso que escuchando? Eh, me conoces, somos amigos, sabe que no hay ningún problema. Pero sí, o sea, te sorprendes de cada cosa que dices, wow, hasta que conoces, ¿no? Sí. A las personas y nunca se me olvidó esa anécdota. Seguimos siendo amigos, ahorita ya es un artista reconocido de aquí de Guadalajara. Pero, wow. Ya no wow". digas más. Sí. Fue sorprendente esto, sorprendente y fue una anécdota que siempre me marcó, ¿no? Porque estaba enamorado de, de esa voz. Es que es tremendo, de verdad, cómo puedes, sobre todo las personas que ya se dedican como muy profesionalmente, de repente ya moldean mucho la voz claro. y están sí. haciendo, entonces te enamoras, escuchas tremendo. Nosotros, no sé si ustedes conocen a Alonso Torres, de, él hace un programa en El Radio Expreso UDG, El Expreso de las Diez, ah, de las diez muy sí. buen programa. A mí me ha gustado su voz, yo soy su fan desde hace muchísimos años atrás y ahora ya somos amigos. Pero también nos escucha él, es él padre. Ajá, él wow, también nos escucha, pero sí, es muy chistoso sí, sí. porque yo le comentaba a su esposa que... Cuando yo vi la imagen de él, dices, ay, wow, igual, ¿no? Así dices, ya, ya lo conozco. Pues no, no lo conoces. Ya viste la imagen que es muy diferente. Exactamente. Pero aún así es, es como impactante, como emocionante el que sabes que ya tiene un, una cara, un cuerpo, que dices, es a quien escucho todos los días. Así es. Y así como dices tú, me enamoré de una voz. Te vuelves como de la familia, ¿no? Ya casi le quieres llamar para preguntarle cómo amaneció. Sí, dame la hora, por favor. Sí, así sí. es. Pues ojalá. Nosotros eh, todos los días y estamos abiertos a, a todos aquellos que quieran formar pa parte de este gran equipo que es eh, Radio Cartón. Ya cumplimos cuatro años. Cuatro años ya el señor Sergio Fong anduvo de fiesta en fiesta pero ya, eh, así que pues ahí si saben de alguien les encargamos por favor pues que, nosotros digamos, que de Huerto digan. en el Barrio nos comprometemos a poner su logo en nuestras imágenes Ah, ciertos días gracias. a la semana, se si nos mandan el logo claro. lo ponemos y para que no, también las personas que participan con nosotros digan, ¿sabes qué? Pues quiero ir a la entrevista de radio, que nos entrevisten y yo llevo algo de mis productos para regalar también. Ah, sí. entonces, así vamos haciendo porque más alguien que en la tenga, red. O que venda o tenga algún negocio, uh -huh. diga, oye pues, me gustaría platicar con ellos uh -huh. para uh -huh. ver cómo. Sí. Y, y realmente entrar. créeme que los costos no son onerosos, es algo bastante sencillo porque lo que queremos hacer son redes, entonces Entonces, ¿para qué nos vamos a miles de pesos no, Así es. Sí, sí, si ¿no? sabemos exactamente cómo está la situación? No es ¿no? para pagar el hospedaje de la radio. Al chá, sí, sí, sí, sí. Nuestro tiempo sí, también. Sí, sí. Claro, claro, sí. Que sí, sí, sí Pero sí. miren, sí. esto es aquí divertido. Sí. <risa> <El café. risa> <café. El> <risa> ok, pues sigamos sí. con lo de la quermesa. A mí eso me tiene okay. más que emocionada. ¿Cómo surge la idea de una quermesa? ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién dijo sí? ¿Quién dijo, ah, no manches, ¿cuánto trabajo? Pues bueno, parte de la, de la activación este, de la casa después de, de los sucesos del baldío, pues se nos vienen un millón de ideas, ¿no? Todo el tiempo estamos como generando muchos proyectos y eso, y tratamos de, de separar ahorita lo que es el trabajo de la calle, el trabajo de la casa, y pues las diferentes actividades que cada uno de nosotros realizamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Pues yo exactamente no sé a quién se le ocurrió, pero... No, a mí nada más no, me no, hablaron. No, no, o sea, pero, pero llega la información, lo hablamos, platicamos y como hay mucha gente que colabora haciendo nativos, el caso de Ever Siempre Verde, Evergreen, uh -huh. este, que hace un donativo de unos tenis intervenidos con su arte. Saludos a Evergreen, Saludos a perdón a que carnalito. te interrumpa, a un muy buen artista urbano. Y una chulada de personas, sigan su trabajo, búsquenlo en Instagram como Siempreverde o Evergreen. Y si no conocen su obra, vayan a Huerto en el barrio y la casa está llena de, de su obra. Entonces, este. Y. Y entonces de ahí surgen como. la. la necesidad también de, de volver a salir a hablarle a la gente de la calle, ¿no? Uh -huh. Que vengan, que asistan, entonces. Sale el proyecto de la Kermés y, y, se van, y se van ocurriendo varios, se van prendiendo varios foquitos, ¿no? Ah, que lo de la salsa, ah, que lo de la, este, la rifa, ah, pues ahora el DJ pues dice que él también le entra, entonces... Poco a poco de una idea se va creando todo el proyecto. ¿no? ¿Cómo es que tenemos todos necesidad de pertenecer a algo? Así, es. ¿no? Así sí, es. Siempre como que inconscientemente traemos eso de esperar un proyecto que dices, me late y quiero ser parte. Así es. Lo que pasa es que hay, hay una necesidad que nos hace falta reconstruir el tejido social que está roto. Sí. Y es una manera, y yo en lo particular sí los felicito porque yo he escuchado en el transcurso cuando vas conociendo personas uh -huh. que te hablan pues de miles de cosas, pero yo digo, pero es que pues nomás lo dices, no lo haces. Entonces, Exacto. Las cosas tienen, tienes que ser que las cosas sucedan. O, o, lo, sea. o lo publicas en tu red nada más, ¿no? O sea, <risa> sí. no pues es que... Te vuelas una imagen sí. de un filósofo y ya crees que con eso apoyaste sí. al mundo, ¿no? <risa> ¿no? Hace como unos nueve años eh, me pasó también algo así que me comentaba una pintora, oye Cometer, me gustaría que me dieras un consejo, tengo eh, varias ideas para pintar, quiero agarrar mi propio estilo, mi propia imagen de mis pinturas, y no sé cuál, se me ocurre eso, se me ocurre aquello, se me ocurre aquello, no he pintado nada, le dije, ¿sabes qué? Hazlo todo, sácalo, y de ahí va a salir qué, no te pongas a pensar cuál, uh -huh. hazlos todos, y es lo que yo he hecho a través de, de, de mis años, o mis 42 años de vida, nunca me quedo con las ganas de crear algo, si no funcionó y se cae, no sigue. se me quedó en la mente de que, y si hubiera, y si hubiera, eso es muy malo para la mente y para las personas, sí. deben de arriesgarse, si no les funciona mínimo, no se quedaron con las ganas de hacerlo, claro. atrévanse, es una sola vida, no tienen otra para lograrlo. Es peor quedarte con las ganas. Así Fíjate es. que ahorita que dices eso, a mí se me hace muy, muy curioso cuando un artista va y expone una obra X, y van y lo critican, y luego se enoja, Pero le digo, es que no alcanzas a comprender el término de la palabra exhibición. Sí. Tú vas a ir a exhibirte. Para Así bueno es. y para malo. Entonces, a uno les van a gustar y a otro no. Tú lo que tienes que hacer nomás es escuchar. Así es. No tienes claro. por qué enojarte. No, no te ni por... Ah, es como las redes sociales, ¿no? Que publicas algo, lo haces público, pero no quieren que opinen de él. Pero si lo estás publicando, es público. Claro. O sea, que es algo bien raro. Eso, ¿Hay además? No además? ¿No? Solo quieres la, la bonita opinión. Sí. Ajá. Ajá. No, Ajá. eso no Ajá. se puede. Sí. Vamos a un corte más, chicos, y venimos ya a la última parte del programa. Ay, no es cierto, no se crean. Vamos a otra canción. Ya nos quiere correr. ¡No! no. <risa> <risa> Primero café, luego existo. Tu cafetería de barrio en el sur de la ciudad. Donde encontrarás rico café, deliciosas tisanas y un amplio menú de comidas a cualquier hora del día. Cuentan con opciones vegetarianas. Su horario es amplio, te esperan de 7 de la mañana a 11 de la noche. Se ubican en la confluencia de las calles Isla Trinidad y Avenida López de Legazpi. Búscalos en Facebook como Primero Café, Luego Existo. Visítalos. Ja, maar... De cumbia sabrosa, la sangre se me alborota, porque yo nací cumbiamero para la cumbia más. El primero, porque yo nací cumbiamero para la cumbia más. Ahí está el barrio, Miquel Aure, ¿eh? Así del es. del Salto, Jalisco, Selimísimo y en los coros, Chelo. Oye, eso es para mí uno de los mejores ejemplos del barrio, o sea, era sí. la familia, Sí. Era, yo le preguntaba a Beto que si realmente eran compadres, y sí, me sí, dice que, sí. que sí, entonces, o sea, era una señora chaparrita del barrio, con esa tremenda voz para los coros, ¿quién no wow. ha bailado, cantado una canción con ellos, no? Sí, no, claro. Sí, sí, y ¿no? en todas Todos. las fiestas, como decíamos, no falta de la cosecha de mujeres. ¡Ah, o sea, ah o, sí. ¿no? qué sabrosura! O sea, sí, van las fiestas. ¿no? Definitivamente. Sí, sí, sí. el, el tiburón, tiburón. Sí, sí, sí. Era disfrutar la música así al máximo. ¡Qué rico! Fíjate sí. qué padre cuando realmente disfrutas pertenecer a algo. De sí. repente tenemos unas malas ideas. Por eso, la, la primera canción que pusimos, la de calle 13. Porque de repente tienes como la mala idea de decir, ah, es que es del barrio. Pero no sabemos con exactitud lo que significa un barrio, sino que juzgamos nada más por cómo se escucha, no te das la oportunidad de conocer a una persona que probablemente se vista diferente a ti, que coma diferente a ti, que vaya a una escuela diferente a la tuya, pero probablemente es mejor persona que tú y te puedes sorprender de, de lo que te puede llegar a enseñar, ayer una. nos pasó Miriam platícales con a los ver, de Tour Trip me interesa, me interesa Lo que nos dijeron de que estábamos de la calzada para allá y no era atractivo para nadie un barrio. No es cierto. Que, que las personas cuando se enteraban o cuando... Porque traían personas... Turistas. Turistas, ajá. Y que cuando les comentaban, es en el barrio de Analco, decían, ay no, ¿sabes qué? Te cancelo, ya no quiero ir. Sí, ahora porque imagínate que estás más adentro tú, amigado, menos. Malas referencias, ajá. Y dijimos, ah, está bien, muchas gracias. Oye, yo te voy a decir una cosa, roban más en Chapultepec. Claro, claro, claro esos son estereotipos. Que, que es no una sean... zona completamente fresona. Oye, a ver, andar Andares se sí. agarran a cada rato. Exactamente. Sí, ah, hace poquito tuvimos... Secuestran todos. Sí, sí, sí. sí, sí y acá sí. en el barrio bailamos cumbia. ¿no? Sí. sí. Con, con sí. Acá bueno, nomás pero, que te hablar. conozcan poquito y ya... Es que te vuelves solidario, no sé si realmente sea la falta de algo, uh -huh. pero te vuelves solidario con esa persona. Qué padre es cuando pasa así, buenos días, adiós. Y hay muchas colonias donde tú pasas y saludas a alguien y, y te voltean a ver así con cara de... Pero también de... Sí. te voy a decir <risa> algo, algo que es también una de las cosas muy representativas del barrio, es ese, como le llaman, ese carnalismo sí. y, esa, y esa comuna. Sí. porque pasa que a veces la gente se siente fuera de su lugar porque en realidad estás fuera de tu lugar? Sí. Claro. Entonces el barrio sabe cuando eres de ahí y cuando no eres de ahí sí, por claro. cómo caminas, por la actitud que proyectas. entonces ¿Cómo los miras? La gente que se siente libre caminando en el barrio, nadie la agrede. Claro. Pero si tú vas así como con. Cuidándote. La gente, o sea, el barrio sabe, y sabe que no eres de ahí. Sí. Entonces, el barrio también se protege. Ajá. Entonces, Obvio. dice, ¿y este qué hace aquí? O ¿por qué está así? O ¿qué está buscando? Qué, qué, qué, qué, ¿Qué? No, mil cosas, pues, sí. ¿no? Entonces, es parte también de ese hermetismo de, de, no, es que yo voy y todos se me quedaban viendo. No, nadie se te queda viendo, pues <risa> ellos aparte, viven ahí, Aparte, Huerta ¿no? en el Barrio, Huerta en el Barrio es un proyecto totalmente fuera del lugar, para ese para medrano uh -huh. pero estamos apostando por ese lugar porque queremos ver brillar al barrio uh -huh. creo que hay mucho potencial mucho talento hay muchos artistas que vienen de allá que les da vergüenza decir que vienen del barrio que no sé por qué pero que tienen ahí sus estudios de ahí salen esas obras magníficas con las que pintan pero viven de la calzada para allá con pero las que les... se van a viajar Ajá, con mundo. las que se van a viajar por el mundo Este proyecto de Huerto del Barrio es independiente, ha nacido de, de puro voluntariado, de todos los vecinos, de muchos artistas que han colaborado, de muchos grafiteros también que se han puesto las pilas con nosotros y que sepan que todos se pueden adjuntar. Huerto del Barrio no es de nosotros, es de todos los que se quieren adjuntar, porque es en su huerto, no en nuestro huerto, es para todos, es sí. para todos, es una casa para todos, la rescatamos para ustedes, para que se acerquen. El sábado que nos tocó llegar ahí en la tarde, yo pude corroborar que sí, ya la gente se siente parte de. Sí. Yo me quedé con las ganas de sentarme en esa banquita que está ahí afuera. <risa> dije, a ver a qué hora se desocupa y no se desocupa. La, la gente se sienta muy a gusto ahí. Eh, no es un espacio tremendamente grande, pero es un espacio muy acogedor. Vas caminando, te encuentras macetas, te encuentras plantas, las pinturas en los muros, muchas cosas que ver. Mira, yo pienso que hay un fenómeno que va a suceder. Eh, esto, un ícono de, de la recuperación de los barrios es Colombia. Después sí. de Pablo Escobar, Medellín. Se ha, en Medellín sobre todo, se han recuperado mucho los barrios. Y yo no dudo que... Y espero que eh, se estén conscientes que se van a remar los políticos. Sí, ya, ya. Sí, <risa> bueno, sí, sí. Pero sí. pues no, <risa> no, no, no, traemos nuestra bandera de ni rendidos ni vendidos. Sí, sí. <risa> Funciona. No, nosotros lo hemos vivido durante muchos años donde te piden que te pongas un color de camiseta. Y lo platicamos desde un principio y dijimos, no, tenemos que lograr hacer y salir... Tal como empezamos nosotros, y se puede, y la gente apoya eso y, es que y es, lo agradece. Es parte de, de, pues también de esa camisa propia, ¿no? Claro, o sea, tu identidad. Esa camisa propia y aparte es, es lo que te conecta con la gente, lo que te, hace, te da la credibilidad también con la, con la comunidad. Fíjate, uno de los problemas que, tuvimos, que hemos tenido aquí en México con, con la dictadura que duró tantos años o aún prevalece del, del partido único, Es que la sociedad civil como tal no existe, porque cuando, cuando comienza a surgir, como en el caso de ustedes, llegan a cooptarla. Uh -huh. Es caso distinto a las, a las sociedades civiles en América Latina, como en Argentina, Brasil, ahí. Este, eh, si algo no les parece, te paralizan el país con las cacerolas, ¿eh? Y aquí no se fijan, uh -huh. la, sociedad, la sociedad civil la genera en, en ONGs y las controla... Claudio X González. Sí. Entonces, al fin de cuentas, son ellos mismos. Sí. O sea, la sociedad civil no existe claro. organizada. Entonces, esta es una manera de comenzar. Sí. Por algo se tiene que empezar. ¿eh? Pues hasta ahorita todo lo que se ha logrado en el huerto ha sido de puro labor y, sí. y esfuerzo de todos y estoy sorprendido. Y vas a ver en unos años qué satisfacción. Sí. Y ese huerto que nos tumbaron baldío iba a ser mágico. Ay, Ay sí, triste. Pero bueno, vamos a ir ahora sí al último corte, la última canción que ahora sí nos la trajimos de un barrio argentino de una villa sí, y es una de las canciones más chistosas de las que tienen los pibes les va a gustar, escúchela maestro sale pintada Siempre Sus amigos dicen que nunca se baña, punta siempre el mismo pantalón y una remera de los roles, la colorada está buena por delante y por detrás, pero de agua y de jabón ni hablar. Cuando los pibes la ven pasar, así le canta Ay que hermosa cabecera que tienes tú Lávatela con champú Ay que hermosa cabellera que tienes tú Lávatela con champú Ay que hermosa cabellera que tienes tú Lávatela con champú Ay que hermosa cabellera que tienes tú Ay, pintada, bien perfumada Sus amigos dicen que Nunca se baña Usa siempre el mismo pantalón Y una remera de los rollitos La colorada Está buena por delante por detrás Pero de agua y de jabón ni hablar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 Es complicado para ti ir al mercado, pero ¿sabes que necesitas frutas y verduras para mantenerte sano? Tu mejor opción es Frutas Finas y Selectas, atendido por sus propietarios Rogelio Hurtado y Hugo Barrera. Se ubican en la calle 10, número 21, en el Mercado de Abastos, y ahora por la contingencia también tienen servicio a domicilio. Búscalos en Facebook como Frutas Finas Selectas Rogelio Hurtado o llámales 3336-712030. Recuerda, consume local. Estamos de vuelta, y claro que se puede, ya estamos armando otro proyecto aquí, a, a atrás, sí de, hacemos, ¿eh? atrás de de bambalinas, aquí sí se sí hacen, ¿no? aquí, aquí sí sí hacen, es que es muy padre cuando te encuentras con gente que lo platica, ya, lo pone lo en la mesa y lo hace, eso es genial. Lo hace palpable, ¿no? Sí. Claro, si no, ¿cuántos proyectos no estarían hechos, no y Yo maestro? creo que es parte de, de lo que cuidamos, que, que, no, que no se apague en huerto en el barrio, ¿no? O, o, por lo menos en, en nosotros tres, que cualquier cosa que decimos, ya cuando los tres estamos totalmente seguros de que sí, sí es viable, sí, Es jala, porque ya lo están haciendo. Ya, ya arrancamos, o sea, es... es Arranca, arranca, y no paramos, como, como decía Cometer, si en el camino pasan cosas o no se pudo lograr, no hay problema, pero lo, lo intentamos, lo hicimos, y la gente se da cuenta de que lo hicimos, y prácticamente es lo que más nos preocupa. Así es. Que, que la gente vea que no, o sea, no somos farsantes, no somos de, ay, los donativos, a dónde se fueron, ¿no? O sea, ahí están, ahí están palpables, ¿no? Entonces, Excelente. es como parte de esa bandera, se dice, se hace. Hablando... Oye, espérame, porque ya nos quedan cuatro minutos, necesito que nos digan, ¿qué con esa casa? Pues hablando de arrancar, a este ver. miércoles arrancamos el proyecto de Mi Esquina Ciudad, vamos a poner la primera caja en Menudería Vita afuera okay. para que puedan ahí que llegar la y la Calle verla. 32, Ajá. entre la 32 y, y la, la 30. 30 y Pensador Mexicano a espalditas de de la nueva revolución. <risa> ¿En dónde? Okay. Esa, yo... esa menudería es del barrio barrio. Sí, Tiene de más de mejor, 47 años. Recomendado. Mañana vamos a estar ahí a las cinco de la tarde instalando la caja por si quieren ir a ver. Estaremos participar. presentes. El, digo esperando las fotos. Así Va. Es. Por favor. Y también agradecer a Graciela que nos ha donado todos los diseños para lo de la kermés. Los carteles, las lonas, todo lo que conlleva a, a la Kermés y también para lo de Mi Esquina ciudad. Gracias Graciela por tu tiempo y tu creatividad están bien chidos <risa> algo más chicos ya sí un minutito pues invitados todos el 18 para que disfruten de la kermés desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde va a haber muchas sorpresas y pues ya saben váyanse con el estómago bien listo vacío y todo <risa> para que y con toda la actitud de probar de todo de vivir la experiencia de estar ahí con el barrio con la gente Y, pues, en una de esas se llevan algún premio de todo lo que vamos a Yo estar ahí. lo único que espero sorteando. es que esos tenis sean del 5, porque me los pienso de verdad. ¡Son del 5! <risa> ¡Tengo esperanza! Son sí. del 5, ¿eh? Ya los vibraste. Sí, debe ser tuyo. una señal. Perfecto. Agradecerte a ti, agradecer al maestro nada, nada, por sus charlas, agradecí. por sus nada, buenas, buenas por recomendaciones. anfibios únanse a esta radio, acóplense, muy buenas personas y... Muchas cosas interesantes aquí. Y el café está riquísimo. Delicioso. Señor Sergio funk otros 5 kilos de café, por favor. Una cosa importante que quisiera manifestarles es que aquí tienen en el espacio abierto. Para todos los eventos, esto va a ser recurrente, entonces sí. eh, con, con frecuencia los vamos a tener aquí para cotorrear, ¿no? Pues mira, sí. viene, viene, viene una segunda kermés. Ajá. ¿Qué sí, les claro. parece si antes de, de que sea la. ya cuando tengan la siguiente fecha, agendamos mm -hmm. otra vez, nos platican ya en vivo cómo nos fue con la primera. ¡Ah, wow, estoy emocionado! De, igual nosotros vamos a estar publicando, jalando todas las fotos que, que el buen fotógrafo Balú vaya subiendo Eso. ahí a las redes. Y nos vemos en dos meses, ¿no, maestro? Así es. ¿sí? Así sí. ya nos platicamos, nos dicen quién viene a la segunda, eh, a la segunda eh, versión. O qué Así se es. espera de la segunda. ¿no? Exactamente. Vamos a ver qué tan sí, bueno sí, y qué no tan malo es mal que nos va hubo. muy bien y estamos en Australia, ¿no? Sí. Ah, Ay, <risa> los puedo <en> acompañar. <risa> Ahora, una cosa importante, Huerto en el barrio, ¿cuál es el domicilio y cuáles son sus Redes contactos? sociales. Es la calle... Eh, doctor Pérez Arce, número 168, entre Pensador Mexicano y Medrano, en el barrio de Medrano. Medrano. Sí, Viene Me... siendo la calle 34. Eso, mejor conocida como la calle 34. Acuérdense que y... de la calzada para allá son es números. Sí. Sí. <risa> y pues las redes sociales son Huerto en el Barrio, en Facebook y en Instagram. Igualitos, igualitos. igualitos. Ahí nos sí. siguen, ahí publicamos todos los eventos, talleres, todo lo que vamos a tener. Recuerden que todo es por cooperación, no cobramos nada la gente. Pero importante cooperar. es. es. Eso es fundamental. Sí. Y pueden llegar en bicicleta, ya hay ciclovías, este, sí. quien venga del oriente puede, este, por gigantes, ya hay ciclovía hasta Tetlán, entonces, este, pues, también le pueden echar ahí a la bicicleta y. Y el tren. Y el tren, ¿Y el tren? está el tren. ¿Está el tren? A tres cuadras. Ajá. Ahí los desinfectamos. Sí. Están... De quien los viene de Zapopan, se cuando puede llegue. bajar en la estación La Bandera. Ajá. Y quien viene del, de acá de Tetlán, se baja, pues, en Belisario, y están prácticamente en un punto muy uh -huh. Pues ahí nos vemos el 18, sí. es un trato es y una, maestro. Es una cita. Es una cita, pues. <risa> y nos tenemos que ir, maestro. Ni modo. Muchísimas gracias, nos escuchamos el siguiente. Ya, ya llevamos los brownie shorts. Ah, sí, ahí vamos. <risa> gracias. Los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos, 650 músculos, 150.000 kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, tu primera clase de baile por internet.